93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para la verbena de mi barrio. Para las alérgicas. Para las cansadas. Para las rocieras. Para las tristes. Para todas las personas que nos escuchan, Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Hola, buenas tardes, buenos días, según cuando nos escuchen. Eh, aquí estamos en, el, en nuestro programa número 42. Nos vamos acercando a los 50 de programa. e h <risa> q u é bonito. Y, y como siempre, tenemos aquí a nuestra Valle. Hola Valle, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué más? Muy me... gusto a d aquí con ustedes. Muy bien. ¿Y Toñi también?、Eh, hola. No estoy m a l no estoy m a l Podría estar mejor, pero bueno. Vamos a dejarlo en eso. Es alergia, Toñi. Alergia primaveral. Le... Que le quiera que la h a g a m o s María Luisa, ¿cómo estás, María Luisa? Muy bien, Loli. Buenas tardes, buenos días. Y Loli Cecilia, ¿cómo estás, Loli? Hola, guapa. Que hoy、bueno. te noto muy guapa, ¿eh? <risa> <risa> Llevas unos días así con el guapo subidito. Y ese brillo en los <risa> ojos. ¿Qué tendrá por ahí ese interior, Loli? <risa> ya vale, ya vale. ¿eh? Te vamos a cortar. Vamos con los temas de esta semana. Ya vamos a empezar. ¿Cuál fue la noticia de esta semana? No me diréis que no os habéis enterado. A ver, venga. Que hubo un jaleo en el pueblo, pipitos, voces. s v a m i r a ¿Qué va a ser? Por... Salida de Rocío, ¿no? No,、eh, no, ah, no porque esto s también s o n a u c h o jaleo. El Barcelona que ganó,、ah, yo, que que de, pulpo aquí. yo que de fútbol no sé. Los、pues、tíos、no no. son cohetes. Yo como,、ah, son no cohetes. Barça, ah. yo como no soy del Barça, pues me da igual que no, yo, Barça, son, yo no como soy que de pierda, ningún lado. Me da lo mismo. <risa> yo soy del Betis. Pues e no t n c e s daré de alguien. Yo no soy de nadie.、No、yo, de yo de nadie. Soy yo soy médica. Bueno, del Betis, man que pierda. Man que pierda. Bueno, pues, bueno, las criaturas. d e s f o g a n por algún lado ¿no? en el fútbol, gritan que jueguen ¿no? de otra forma, es? que es la forma tan tonta de, de desfogar, no dejar a las personas descansar, <risa> ir por los coches, por todas las calles, pipipipipipipipipipipipi pi, pi, pi, pi, pi, pi. y tarde, ¿eh? q u e yo estaba durmiendo. Bueno, pero bueno, tampoco bueno. eso es todos los días, ¿no? Durmiendo no estaba, te estaba muy... contando, h u o i e r a estado durmiendo, no lo lo lo que oigo. Te yo estaba. <risa> Pero、eh, por ahí ha sido peor, ¿no? Que han destrozado cosas, sí, sí. eso es lo peor. Que... Eso es lo que no se puede comprender. Vamos a disfrutar, vamos a celebrar las cosas, pero no, no ha daño. haciendo daño, ¿no? Sin destrozar, ¿no? ¿eh? Claro, eso、sí. es lo que te da sí, coraje、claro. de todas las manifestaciones así tan, tan brutales: sí, sí, sí. que pase eso, ¿no? Y incluso llegue a h a b e r personas que, que, que le han hecho daño y eso. Y r rompiendo el mobiliario urbano, que al fin y al cabo somos todos y todas las que lo tenemos que pagar luego con los impuestos. Si se rompe, hay que reponer.、Eh, a mí me parece muy bien que se manifiesten, pero me da mucha pena que, que se manifiesten así por el fútbol y cuando hay una causa justa, ¿no? O un, reivindicar algo, protestar por algo. Vayan cuatro y ...y no haya ese movimiento. Yo no sé qué había que inventar sí, sí. para que la gente se、Creo、mueva. El fútbol mueve masa y dinero. Y、bueno. a veces da la cara más negativa del ser humano, que es eso que estamos diciendo: rotura m o b i l i a r i o incluso hubo un, allí en, vamos, un apuñalamiento en Roma, ...y barbaridades que el deporte no... no debería de manifestarse nunca así. Bueno, pues ya estamos en vísperas de las elecciones europeas. ¿Vale? Uh -huh. Hubo un acto de. Parece que está la cosa poco animada, ¿no? Sí. No, parece que no interesa mucho fomentar el voto. Es una pena, porque como decía ayer este José Antonio Núñez, que estuvo en un acto en Izquierda Unida, decía que hay que ver. Lo que ha costado conseguir el voto para todo el mundo, para hombres y, y todavía más para las mujeres,、sí. que hay gente que ha dado su vida por conseguir el voto y que ahora haya gente que se permita el lujo de decir: bueno, pues yo no voto, ya todos son iguales, todos. Y la verdad que a mí eso me da mucha pena, por el trabajo que se ha n dado la gente en conseguir la democracia y que ahora la gente no vote. Y en un momento tan, tan duro, ¿no? Tan crítico, con la crisis que hay, decía él que, que entró por la derecha y tenía que salir por la izquierda, y es verdad, ¿no? Porque ya se ha visto que el sistema capitalista, pues que no, no ha solucionado nada. Pero bueno, esperemos que todavía se anime la gente y el próximo domingo vote. Es una lástima que la gente piense que Bruselas está muy lejos cuando allí se determinan las cosas muy cercanas a nosotros. a nosotras, Porque, por ejemplo, lo de las 65 horas laborales, si se hubiese tirado para adelante, que está ahí aparcado, o sea que lo tienen aparcado. Eh, me va a repercutir a mí en mi trabajo. Bueno. <ríe> y como eso, pues muchas cosas. La normativa de la vergüenza contra los inmigrantes,、eh, las políticas de igualdad,、eh, las de la vivienda, lo, las económicas. Todo está todo, allí. o d o todo está allí,、claro. Y nos da la sensación que a aquella gente en Bruselas no les importamos, o sea, parece.、Mmm, los vemos muy lejanos y nos da la sensación que allí se cuecen entre ellos y no nos importan. Y que nosotros no le importamos a ellos, pero en realidad están debatiendo allí nuestra, nuestra situación en cada momento, ¿no? Claro que sí. Entonces,、mmm, debemos concienciarnos de que Bruselas está muy cercana, que, los parlamentos, que el Parlamento Europeo es muy cercano. Debemos concienciarnos, participar y hacerles ver a ellos y a ellas, a aquellas personas que están allí, que nos tienen que llegar sus decisiones antes. O sea, que no sé cómo, pero tiene que haber más información al ciudadano. Que existe formación de lo que es el Parlamento Europeo, pero nos cuesta verlo, a que sí, no sé, yo, a mí me, me cuesta verlo también, aunque estoy conectada a internet e intento ver qué, qué hay por allí, pero hay que que sea más, más esa información que nos llegue más. Masu ¿no? dice que no, verdad, que parece como que Bruselas nos coge el ego, sin embargo, yo pienso que Europa es el futuro también de España. No solamente de los países más importantes como Alemania, Francia, Inglaterra, sino que España es fundamental en Europa también. Por supuesto. Y nuestra voz allí tiene que ser muy importante y muy escuchada, está muy atento a lo que allí se ...se habla y se lleva a cabo, ...no las leyes que allí se otorgan, se p o n e y todas esas cosas, pienso yo. Bueno, pues nada, animar a la gente a que vote el próximo domingo. Y por lo menos que den un voto de castigo a los partidos que nos han llevado a esta, a esta crisis, ¿no? Y a este declive. ¿Y a este? Hay、sí. que ver que vamos, retroceso, vamos. Por lo menos nos queda el pataleo, ¿no? Y también esta, esta semana. Ha habido un teatro del aula, infantil de, del aula municipal de teatro muy bonito, con niños y niñas del colegio San Agustín y del Blas Infante. Hay que ver, Luis, qué obras más bonitas monta, e h Loli. Luis、eh, lleva muchos años como monitor del aula de municipal de teatro. Sabemos de su gran trabajo. Con sus e s c a s o s m e d i o s <risa> y, y sabemos de su dedicación que es muy muy, muy importante.、Sí. Es una persona como mínimo, lleva más de 10 años ya, ¿eh? me parece.、Sí. Y, y cada año pues nos, nos muestra su trabajo que, que sí que se le o c u r r a <risa> Desde aquí lo felicitamos. Felicidades, Luis. <risa> sí. También, otra noticia que a mí me ha gustado es que ha salido el programa de la próxima noche Flamenca Cijana, que hace la número 33. ¿Ha s a l i ó Sí, por lo visto este año con la crisis va a haber menos actuaciones, pero de más categoría. De más más categoría. categoría. Entonces, sabéis que hay un consejo municipal de Flamenco que es el que asesora. Al Ayuntamiento para la Organización de Eventos del Flamenco, y entonces van a traer a Miguel Poveda, que Emilia, me encanta. Que implica,、um, sí, a Miguel Poveda, al Pipa, bailando. Y a un tal que no lo conozco, Álvaro Díaz, que ganó un premio aquí en e c i j a Y. muy bien, bueno. Durará menos, que también cuando dura tanto la gente que no está acostumbrada al flamenco se cansa, ¿no? Pero、eh, yo creo que es un programa de categoría.、Pues、yo e s e o y cansado, yo estaba hasta las 7 de la mañana, <risa> duraba antes el flamenco cuando yo iba con mi marido. Yo también. Mi marido llegaba a s 7 de la vez y iba al campo. A las 7 de la mañana hemos salido nosotros del Teatro Imperial de, de Verano de allí de la Calle Nueva. Y yo recuerdo cuando. Que venía al cabrero y venía un p e s a gente buena. En infantil también había unas galas preciosas de la noche、ah, flamenca. Precioso, yo iba todos los años.、Mm, bueno, ya que estamos hablando de flamenco, tengo que decir que un cantador, como a l o s de flamenco y no cantante, se les llama,、eh, de aquí de s i s a llamado Lucas, va a formar parte del, cartel del primer festival flamenco de Córdoba. Ah, sí.、Mm, y que se va a celebrar en la plaza de la corredera. ¿Cuándo?、Mm. No sabes. No s sé, a b e no sé. ¿Quién es l u c a q u i é n es Lucas? ¿Y、sé. qué? ¿Un cantado joven? Yo no, yo de yo, flamenco a mí no. Que no c me gusta, ni que no lo he oído. No... A mí me gusta flamenco, Solamente、no、el flamenco, pero que h e e m p e z a d o a buscar y ha aparecido y, y digo, ah, pues mira.、No、bueno, investigaremos para el próximo programa. A trabajar. Vamos a poner una música de Miguel、sí. Poveda cantando un fado. ¿Sabéis lo que es un、sí. fado, no? Canto, fado hablo, portugués, portugués con Marisa, traigo un fado en mi canto. Canto noche a la noche? では、では、では、で やらせる。 ¿Qué, ¿Os gusta?、Sí. Qué bonito.、Sí. Yo creo que este es e que vino a la caseta municipal. A mí ¿Mm? me... me gusta más la v e r s i ó n flamenca. En la flamenca. Me gusta alfano, me gusta más por otro ¿Sí? que、a、por、ver. él. Cantó. Pero la chica este año lo、oh, hace l l a es maravillosa. Este año p a s a d o、no, ahora dos año s vino aquí, a la caseta municipal. Bueno, pues vamos a dar paso a una entrevista que. Hemos grabado con Mariela, una chica de m a t a r e d o n d a que nos informó sobre una terapia que se l l a m a Las Flores de b a c h Muy interesante y que no hemos podido poner hasta ahora.、Mm, como prometíamos la semana pasada, tenemos aquí a Mariela. que Ya es una especialista en una terapia. ¿Se puede llamar terapia? Sí, sí, se puede llamar terapia. Lo que, bueno, soy especialista en práctica, esto hay que decirlo. ¿eh? Que bueno, que estoy formándome y, y, y bueno, especialista es que suena un poco. Pero sí, os voy a hablar de todo lo que yo sepa. Venga, podéis intervenir vosotras, preguntarle, por supuesto, cuando queráis. ¿Qué es esto de las flores de Bach? Bueno, las flores de Bach son unos remedios florales. Bueno, en primer lugar, Bach es un señor, Eduard Bach, que bueno, era una persona muy sensible al dolor ajeno. Entonces, él quería aliviar el dolor de las personas, estudió medicina, cirugía. Y se dio cuenta de que、mmm, la medicina convencional no solucionaba todos los problemas, porque había personas que con la misma enfermedad y el mismo tratamiento no reaccionaban igual. Entonces él empezó a relacionar、eh, lo que es el cuerpo físico con el cuerpo emocional. Es decir, que tu estado emocional influía en, en las enfermedades. Entonces él postula que la enfermedad es un conflicto entre el alma y la personalidad, entendiendo el alma como tu verdadero yo y la personalidad, el yo que se va creando con las experiencias, con los traumas,、eh, para funcionar con la gente, la máscara. Entonces, bueno,、mmm, las flores pues, son unos remedios sacados a partir de, de flores, tanto de árboles como de plantas, son 38 flores distintas. Cada una、mmm, trata un aspecto distinto del carácter y、mmm, actúan de manera vibracional. Es decir, a mí me gusta poner un ejemplo, es como un afinador de guitarra, por ejemplo. ¿no? El afinador tiene la vibración correcta y hace con ella, pones la guitarra en armonía con las notas. ¿no? Pues、mmm, Bach dice que、mmm, cuando una persona se siente mal, Es porque su vibración está alterada. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros llamamos defectos, él lo tenía como, o sea, como una dualidad: es decir, un defecto no es más que una virtud mal canalizada. Entonces, como no nos damos cuenta, acabamos poniéndonos enfermos. Enfermos no solo quiero decir enfermos de físico. cuerpo físico, sino cuando no nos sentimos bien, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos ansiedad, en definitiva cuando sufrimos. Entonces, esto es un poquito lo que, lo que hacen las flores. n o Bach decía que para sanar lo único que hay que hacer es cambiar de punto de vista. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tu terapia y la que realiza la medicina natural, h e r b o l i s t e r í a y demás? Bueno, yo creo, herbolistería... yo creo que, verás, que cada uno tiene que encontrar el remedio más adecuado a, a, la, a esa persona. Y luego, aparte, las flores de BAC no excluyen ningún otro tipo de tratamiento. Es decir, no es incompatible con nada que tú puedas tomar. Ya sea medicina convencional, medicina homeopática. Entonces,、eh, esto un poquito eso lo que hace es intentar cambiar tu punto de vista sobre las cosas. Entendiendo que、mmm, cada persona, te, o sea, no existe una realidad, sino cada persona tiene la realidad según lo que él ve. Entonces, según, según la manera que tú tienes de ver las cosas, así te sientes. Yo, si me lo permitís, quiero explicar un ejemplo, porque a mí me gusta mucho explicar con ejemplos. Encuentro que es más fácil de entender que las teorías, ¿no? Imaginaros un pasillo muy estrecho en el cual hay puesto una silla en medio. Bueno, pues 14 personas que pasen por allí, 14 reacciones distintas. Habrá una persona que llegará y dirá: ¿Quién me ha puesto esta silla aquí? Que ahora no puedo pasar. Y le pegará un patadón a la silla, la romperá y pasará. Llegará otra persona y dirá: ¡Ostras! Una silla aquí, ahora no puedo pasar. Y se volverá para atrás. Otra persona llegará y dirá lo mismo y se quedará allí sentada, ni avanzará ni retrocederá. Y llegará una persona y dirá: ¡Uy! Una silla, levantará su p i e r n e c i t a pasará por, delan por encima y seguirá. La silla es la misma para todos. Lo, lo que varía es la percepción que cada uno tiene de ella. Pues entonces,、eh, trasladado a la vida real, a ti lo que te hace sufrir no son las cosas que te pasan, sino la manera que tú tienes de verlas y de asimilarlas. Y eso es lo que, digamos, hacen las flores. Según tu manera de ver las cosas, te sientes de una manera, pues yo te doy unos remedios u otros, normalmente se hace una fórmula de varias flores, y lo que intenta es, digamos, limpiar tus gafas. Que tú veas las cosas de manera que no te hagan sufrir tanto. Verás, todo esto también viene entonces, condicionado según la persona, según sus experiencias que ha tenido, ¿no? Cada persona, pues eso, una cosa que a ti no te afecta para nada, a lo mejor a mí me hace sufrir mucho. Entonces el problema no está en la cosa, está en ti. Entonces haces como un compendio de dos clases de medicina, haces como un psicoanálisis. O ¿Se es la función del psicoanalista? O sea, sí. Y además del de médico, del homeópata, ¿no? Al mandar las flores adecuadas、sí. a cada persona. O sea. Verás,、mmm, las flores ayudan en la enfermedad, pero no la tratan directamente. Es decir, mmm, se, mmm, tú te sientes mal, ¿vale?, de, en alguna parte de tu cuerpo. Debido a algo que tú no asimilas correctamente. Pero yo no te voy a tratar directamente esa enfermedad física, sino la causa que la provoca. Entonces,、eh, dependiendo de cómo tú llegues a asimilar eso, El plano físico mejorará en mayor o menor medida. Es decir, a mí me viene una persona diciendo: Pues yo estoy enfermo del hígado, yo no te voy a curar el hígado. ¿Me entiendes? Tú, si tú estás tomando tu medicación y estás yendo a tu médico, debes seguir haciéndolo. Yo lo que voy a intentar es averiguar qué causa emocional o psicológica ha puesto a tu hígado enfermo e intentar que, que lo soluciones. Pero claro, eso no quiere decir que. Claro, si tú tienes, por ejemplo, una cirrosis hepática, yo no te la voy a curar. Eso que quede muy claro, porque verás, entonces, con el tema de la salud es delicado, ¿no? Exactamente. Entonces, entonces es. Dime, dime. s、si、í me hablas y de esa forma, estás haciendo la función de un psicoanalista. Sí, en cierto modo sí, verás. Y, y, o sea, lo que se intenta es que tú seas. ...tu Propio psicólogo. Es decir, yo, por ejemplo, una consulta así normal, yo hablo contigo n o y tú me dices una serie de cosas que a mí me dicen las flores, los remedios que yo te he de poner. Tú lo empiezas a tomar. Los remedios sirven para que tú te des cuenta, porque es... darse cuenta es el primer paso hacia la curación, ¿vale? Pero después lo que tú hagas con ese darte cuenta, Solo tú puedes hacerlo. Si tú te das cuenta y no haces nada, ya las flores, a partir de ahí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? El trabajo lo tienes que hacer tú. Las flores son una herramienta, vaya, como cualquier tipo de medicina, es como las famosas pastillas de los psicólogos. La gente que piensa que las pastillas son las que la van a curar, son la gente que se engancha a las pastillas. Las pastillas son una herramienta, tú tienes que saber utilizarlas y tienes que utilizarlas. Si no las utilizas, es como el que tiene una caries y toma nolotil y no va al dentista. e s a caries va a seguir ahí siempre, el nolotil no te la va a curar. Pues esto es lo mismo. La flor hace que tú te des cuenta, aclara tu visión, pero si tú. Decides negarte a ver, ya la flor no puede hacer nada. Milagros. Claro, claro, claro. Esto es un trabajo largo, la verdad, porque, por ejemplo, un trauma que tú has tenido en tu infancia, ¿vale? Eso ha estado ahí incubando años y años. No puedes pretender que por tomarte lo que sea, no solo las flores de BAC, h lo que sea, tres días. Tú ya de repente ese trauma desaparezca. Eso es un trabajo personal largo. Entonces,、eh, la, las flores lo que hacen es ayudarte un poquito a aliviar el dolor que, te, que eso te provoca para que tú, una vez aliviado el dolor, te sientas más fuerte para solucionarlo.、Uh -huh. ¿Y se trabaja con todo tipo de flores? Bueno, ahí verás, Bach. Descubrió 38 remedios florales. Luego, después, porque claro, este señor murió, después ha habido personas que han continuado su trabajo y han creado otros sistemas florales. Pero bueno, hay quien dice que los otros sistemas florales en realidad son. que no, después no se ha inventado nada nuevo, ¿sabes? Pero la verdad es que en estos 38 remedios está básicamente toda la. Todos los estados de carácter que, que, que hay. n o Entonces, hay desde flores que provienen de árboles, como la del olivo, como el olmo, como el roble, y flores que provienen de plantas, como la grimonia, la chicoria, la violeta de agua, y solo hay uno que no procede de flores, que es el agua de roca, que es agua de manantial. Entonces, pues, pues eso, son. 38 remedios florales. Yo te、Ajá. quería hacer una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, ejemplo uno es puesto de la silla, me vale, por ejemplo, si yo tengo una forma distinta de expresarme al encontrarme l obstáculo s o s en mi vida, distinto al que vas a tener tú.、Uh -huh. ¿Por qué tenemos que ponerle remedio a esa, a esa reacción? Si una es mía y otra es tuya, ¿por qué sí, sí. tengo yo cosas igual que tú? Me... ¿En qué, qué, qué consiste? ¿Por el sufrimiento? Exacto. No importa cómo tú veas la vida, si tú la ves d i s t i n t o a mí, pues esa es la diversidad、Humana. de la humanidad, ¿no? El problema es cuando a ti, tu manera de ver la vida te hace sufrir. Es decir,. Tú puedes ser,、mmm, hablando en plata, un cabronazo. Sí. Pero si tú no sufres por ello, pues no pasa nada. Verás, pasará a la gente que se relacione contigo, si le influye tu, tu forma de ser, pues sí, pero si tú te sientes bien como eres, da igual cómo seas. El problema es que hay muchas personas que se sienten mal de la manera que son y creen que no pueden cambiar. Cualquier cosa que te haga sufrir se puede cambiar. Y es cierto, se puede cambiar porque nosotros somos, somos seres o o m s s de luz. O sea, hemos venido a este mundo para ser felices o para aprender el camino para serlo. Entonces, cualquier cosa que te haga sufrir se puede cambiar. Te costará, pero se puede hacer. Entonces, lo que decimos, da igual cómo tú veas la silla. El problema es cuando tu manera de ver la silla te hace sufrir. O, por ejemplo, esta persona que llega. Ve la silla y se harta de llorar y se queda en el sitio, no va para adelante ni para atrás. Esa persona está sufriendo, ¿me entiendes? Porque no se mueve y nosotros estamos hechos para caminar, sea n un sentido o sea n otro, pero estamos hechos para caminar. Para... O sea,、mmm... Bach decía que nosotros hemos venido, cada uno de nosotros hemos venido a esta vida a aprender una lección personal de cada uno. Entonces, todo lo que tú hagas para entorpecer ese aprendizaje te está perjudicando y te está haciendo sufrir. Entonces,、eh, eso es lo que hay que tratar: el sufrimiento. Porque además, el sufrimiento de cada persona es personal y viene dado por una causa distinta. Porque hay personas que me vienen y me dicen: Yo quiero algo para la ansiedad. No, yo no te puedo dar nada para la ansiedad. Yo、mm, debo averiguar qué provoca tu ansiedad. Y a partir de ahí, darte algo para eso, y eso mejorará tu ansiedad, pero por lo que viene detrás de esa ansiedad.、Mm -hmm. eh, ¿Tú、mm, tienes una consulta o no? O tal, bueno, no. tener una consulta como tal no, porque normalmente yo、mm, o lo hago en el domicilio de la persona.、Mm, Depende de cada persona, quedo de una manera. Sí, sí. <risa> Verás, yo lo que sí que le pido a la persona cuando voy a quedar con ella es que quedemos en un sitio donde ella vaya a estar tranquila, donde no tenga cosas que hacer ni personas que la vayan a reclamar y que pueda estar pendiente solo de ella. Porque hay personas que me dicen: No, vienes a mi casa y tienen ahí a los niños. No. o、claro, sí. Tienes que estar sí, tranquilo. Me da igual que sea en mi casa, en la tuya, en un parque. En un sitio donde tú te puedas dedicar a ti mismo y no haya nada que te interrumpa. Y el, las flores, estas, supongo que hay un tratamiento, están tratadas, hay un laboratorio que las hace, ¿no? Sí, sí, esto... l a s venden en farmacias? Donde... Sí, no en todas las farmacias, porque todas las farmacias no venden productos que no sean de medicina convencional. Pero bueno, esto viene lo que es un set con los 38 remedios. ¿Vale? Que es lo que solemos tener los terapeutas. Entonces,、eh, a partir de ahí, yo las preparo. ¿Me entiendes? Cuando quedo con la persona, yo las preparo. Pero, por ejemplo,、eh, si hay una flor en concreto que tú crees que, que es muy, digamos que va muy, que va muy ligada profundamente a tu carácter y que tú la quieres tener para cuando te haga falta, pues tú puedes ir y comprarlas porque se venden sueltas. Entonces,、mm, te explico. Por una parte, se pueden tomar remedios de flores para, para circunstancias concretas de tu vida. Por ejemplo, estoy pasando un momento muy malo y lo estoy pasando muy mal, estoy sufriendo. ¿no? Pues、yo te preparo una fórmula. O puedes tomar para lo que, es, lo que diríamos mi manera de ser. Yo quiero cambiar y no puedo. Yo me comporto de una manera que hago sufrir a los demás y sufro yo. Esto es distinto, es más profundo. Lo otro es más puntual. Entonces,、eh, lo, el tratamiento suele ser más largo, ¿no? Bueno, siempre y cuando quiera la persona, claro. Y, y, y luego, aparte, pues, normalmente se hace una fórmula con varias flores, pero siempre cada persona tenemos una flor que es la que más va ligada íntimamente a nuestro carácter de cada uno. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pero yo es que esta flor la quiero tener, para yo. Cuando me dé la gana a mí tomármela, pues entonces debes ir a una farmacia. Lo mejor es que vayas a una farmacia que ya tengan productos de terapias alternativas y normalmente no las tienen, pero las puedes encargar y comprarlas. Luego hay algunas herboristerías que también las puedes encargar. Yo aquí en Ecija la verdad es que no lo sé porque no soy de aquí, pero por ejemplo en Estepa hay una herboristería que las encarga y, la, y te las traen. ¿Tú no vives aquí? No. No, no vivo aquí, yo vivo en m a t a r e d o n d a Marina le da. Yo te quería preguntar: ¿y para las personas que sufren de problemas de estómago y eso, eso es, una, un, es un tratamiento que es digestivo y, o hay que visitar al médico para que. Mira, esto no tiene contraindicación con nada, esto es como si tú te tomaras una infusión, entonces. Tú lo que me quieres decir es si tomas esto, si tienes problema, puedes r o b l e m a s p tener problemas de estómago. Sí, que si、sí, tú necesitas también saber si.、Sí, o hay alguna persona que, no sé, que es alcohólica o tiene algún problema con el alcohol o algo, si. Sí. sí, te comento. Las flores se pueden preparar de varias maneras. O sea, una cosa es el stock, que es el bote que yo tengo, o ¿no? n que es la dilución, la primera dilución, que va solo con coñac. El coñac es el conservante, porque es que si no se, se pondrían malas. Entonces, de aquí es de donde yo preparo lo que le doy a las personas. Entonces, se puede preparar con tres tipos de conservante, dependiendo de la persona, varío. Normalmente se preparan con coñac, porque es el mejor, ¿vale? Pero, por ejemplo, una persona alcohólica no se le debe preparar con coñac. A un niño no se le debe preparar con coñac. Entonces, se pueden preparar también con miel. O con glicerina. La verdad es que con glicerina no las he preparado nunca porque es más difícil de conseguir, pero con miel, por ejemplo, las he preparado, de hecho, para mi hijo. Yo a mi hijo le doy. Con esto vengo a decir que pueden tomarla bebés, pueden tomarla animales, pueden dárselas a tus plantas para que se pongan más bonitas, a cualquier tipo de persona. Lo único que sí yo normalmente pregunto los problemas físicos que tiene esa persona. No solo por saber si le van a sentar bien, sino también porque sus dolencias físicas me dicen cosas de su personalidad. Esto no es solo de las flores de Bach, la medicina oriental todo esto lo contempla. El, la rabia se va al hígado, el exceso de responsabilidad se va a los hombros,、eh, el, la represión de los sentimientos se va a los pulmones. Esto no es solo de la terapia, vaya, cualquier, casi cualquier terapia alternativa homeopática. Contempla la conexión cuerpo-mente. Muy bien, muy interesante. ¿Y <risa> a ver dónde has aprendido tanto? Bueno, yo soy autodidacta, porque verás, yo soy de Barcelona, me vine aquí a vivir, yo allí tenía a mi maestra. Entonces, al venirme aquí, la verdad es que me resulta más difícil. Tendría que irme a Sevilla o a, o a Granada, desplazarme para aprender. Entonces, mi maestra pues, me dio la información, digamos, los libros, y yo aprendo por mi cuenta. Entonces, voy haciendo. Porque, claro, digamos que la predisposición o la percepción la tienes tú. El estudiar lo que hace es abrirte, ¿no? Y bueno, y que tengas más rapidez en identificar el problema con la flor, ¿no? Pero el, entre comillas, el don lo tienes tú, ¿no? Entonces, pues en este caso yo estudio por mi cuenta. ¿Y si alguna persona quiere ponerse en contacto contigo, qué hace? Pues.、Mmm, llamarme por teléfono. <risa> Podemos decirlo por aquí, sí, porque esta radio no. Tiene ánimo de lucro y puede decir lo que quiera. Podemos decir lo que quiera. ¿Quieres dar tu teléfono? Yo sí. Venga, <risa> pues encantada.、Vamos. Pues mira, mi nombre es Mariela y mi teléfono es 675-317887. Repítelo, Loli. 675-317887. ¿Me llamas, m a r i Mariela. Mariela. Entonces, pues un poquito dices: A ver, ¿cómo sé yo que esto puede venir bien para mí? Pues bueno, cualquier persona que se sienta en conflicto consigo misma, que sienta dolor, es decir, que no se sienta bien, que esté deprimida, que esté. Agobiada, que, que esté en conflicto consigo misma, no sé, es que hay muchas, muchas cada uno lo, lo exterioriza de una manera, ¿no? No me siento bien, tengo problemas, estoy estresado,、mmm, cualquier problema que tengas, pues eso, contigo misma, que no te sientes bien, personas que dicen quiero cambiar y no puedo. En realidad, no es que no puedas, es que digamos que para cambiar ciertas cosas tienes que darte cuenta de ellas. Lo que llamamos el autoengaño: la persona que dice yo no me engaño a mí misma es la primera que se engaña a sí misma. Y luego no podemos digamos, hacernos de espejo a nosotros mismos. Entonces necesitas a alguien que te ponga el espejo delante. n o Entonces, cambiar se puede cambiar. Todo lo que, lo que he dicho antes, todo lo que te haga sentir mal y que, lo que te haga sufrir, es posible cambiarlo. Pero hay que ver de dónde viene la causa. Yo, digamos, cuando, quedo, cuando hablo con alguna persona, pregunto muchas cosas. Pero básicamente hay tres preguntas: un hilo por el que has de seguir, que es, ¿cómo te sientes? Y no vale decir bien o mal. Hay que concretar un poquito más. Y esto intento que sea rápido, en plan disparo. Yo te hago una pregunta y me tienes que decir lo primero que te venga. Porque además lo primero es más certero que lo segundo y más que lo tercero. Ya empiezas a pensar y empiezas a. Esto no me interesa decirlo, ¿sabes? Esto no me lo guardo. La segunda pregunta es: ¿por qué crees que te sientes así? Y la tercera pregunta es: ¿qué tipo de persona crees que tú eres? Entonces, a partir de ahí y de lo que me diga la persona, ya vamos. Desarrollando. Y luego en, la, en las siguientes visitas、mmm, profundizamos porque cambia la cosa, ¿sabes? Somos como una cebolla. La primera capa tapa la segunda y hasta que no quitas la primera capa no puedes ver lo que hay debajo. Hay personas que vienen con ansiedad y cuando esa ansiedad desaparece, aparecen cosas que no tienen nada que ver con esa ansiedad primera. Yo quería preguntarte: has hablado del de tratamiento a los bebés y a los niños. ¿Qué, qué les ves?、Mm, por ejemplo, un niño que tiene miedo, que es lo más básico en los niños, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene pesadillas por la noche, un niño que se hace pipi en la cama, eso es miedo, ¿no? Pues, por ejemplo, para esto sirven las flores de BAC. Un niño que no está comiendo bien, la alimentación es primordial en las personas. Entonces, un niño que no está comiendo bien, me refiero a un extremo, o sea, un niño que no come, ¿sabes?、Mm, que no come lo suficiente ni para estar sano. Mm, ahí hay un problema, porque además, claro, los niños, como no saben expresar sus emociones, saben expresarlas en plan lloro, rabieta, pero no saben decirte es que estoy frustrado porque no sé qué, eso no saben. Pues lo expresan todo a través del miedo, a través de la comida, a través del sueño. Entonces,、mm, las flores le ayudan a, a, a conciliar mejor el sueño, a comer mejor, siempre y cuando. Todo vaya acompañado por una mejora en lo que le rodea. Porque a veces un niño no come bien porque en su casa la situación tampoco es buena. Entonces, lo... claro, por muchas flores que yo te dé, si tus papás siguen tirándose los trastos a la cabeza, no vamos a solucionar nada.、Uh -huh. Y luego a veces también los problemas vienen de, de anterior. O sea, yo creo, y mucha gente cree, que hay otras vidas, que arrastramos cosas y, y traumas de otras vidas. Entonces, eso tú psicológicamente no puedes tú no p u e decir s d e esto me está pasando porque en otra vida me pasó esto. Entonces, las flores también ayudan a sacar eso. Recuerdos que están bloqueados. Muy bien. Bueno, pues.、Sí. Es también otra alternativa, como tú has dicho. Bebés, por ejemplo, bebés y personas mayores, por ejemplo, cuando hay infecciones, hay una flor que es el manzano silvestre, que es el limpiador, digamos, ¿no? Entonces, te limpia de, de, de toxinas, de, de ayuda en las infecciones, en las heridas se puede utilizar, se puede utilizar a nivel interno, porque esto no lo he comentado, se、Eso. toman oralmente, pero también se pueden preparar cremas y se pueden poner en la piel. Si、sí, yo te quería preguntar, una vez que tú atiendes a una persona con un problema determinado, ¿no?、Uh -huh. Y a esa persona se le encuentra, le encuentra la causa, ¿no? Le, le, le da o le receta. Le receta ya el, el componente que tú crees conveniente, le ayuda, pasa ese bache, sigue con su vida normal. Si en otro momento de su vida tiene, digamos, una recaída con otro tipo de problema o otro tipo de expresión d e malestar, ¿Se puede aplicar la misma medicina que ella tomó en su momento? Sí. Porque... O sea, ¿te es para siempre el tratamiento? A ver.、Mmm... ¿Puede ser continuado? Sí, puedes. A ver, será hasta que tú quieras. O sea, no soy yo la que decido c u a n d o dejas de tomarlas, eres tú la que lo decides. Mira, creo que ya está bien, ¿no? Creo que ya no necesito nada más. Entonces, si pasando el tiempo vuelves a recaer con lo mismo. Significa que no, lo has, que no lo has asimilado correctamente. Porque si lo has asimilado correctamente, cuando tú te vuelves a encontrar con esa situación, ya sabes cómo reaccionar, ya has madurado en ese aspecto y no debe de hacerte sentir de la misma manera que te hizo sentir en ese momento. Pero claro, si tú has dejado de tomarlas antes de tiempo, porque a mucha gente lo que le pasa es: ya me siento bien, ya no tengo que tomarlas más. Claro, te sientes bien del malestar que tenías, pero eso no quiere decir que hayas asimilado la lección. Lo que pasa es que yo nunca digo: A ver, yo te puedo aconsejar, pero yo nunca te voy a decir, No, es que yo creo que tú debes seguir tomándola, porque entonces entramos en el tema de: Tú quieres que yo siga porque cobras dinero. Claro. ¿Me entiendes?、Uh -huh. Eres tú, o sea, nadie más que tú puede curarte. La curación la tienes tú en tus manos. Tu curación emocional, estamos hablando, e ¿eh? ya ha comentado antes que si tú tienes un problema físico y te estás tratando, eso lo tienes que mantener. Entonces, yo no suelo decir, es la, porque es que además, es que eres tú primero el que te das cuenta, antes que yo. Yo me doy cuenta por lo que tú me dices, por tu postura corporal y por lo que tus ojos me dicen, ¿no? porque esa s es otra. Hay gente, a lo mejor c o n o c i d a s de Barcelona, que me han dicho: Pues hablábamos, no, yo tengo que verte, yo no puedo hacerte flores por teléfono, porque una cosa es lo que tú me dices y otra cosa es lo que tú transmites, lo que tus ojos me dicen. Y si tus ojos y tu boca no me dicen lo mismo, yo le hago caso a tus ojos. Pero, por ejemplo, hay una persona, yo, por ejemplo, tengo ese problema y asimilo. Por ejemplo, la,、eh, la falta de un familiar, ¿no? Que es lo más frecuente que suele ocurrir afectarnos en nuestra vida, ¿no?、Uh -huh. Tú pierdes un familiar, entonces te pones en tratamiento, lo, lo asimilas, eso, bueno, como que es una cosa natural de la vida, ¿no? Sí. Y luego tengo un problema laboral diez años más tarde. ¿Debo de quedar preparada pa, psicológicamente para aceptar ya todo lo que me venga mal en la vida? No. Porque... No, porque estamos hablando de que tú lo que has aprendido a aceptar es la pérdida de los seres queridos. Y la, el, el problema laboral, a ver, esto no elimina todos los sufrimientos. Quiero decir, es normal que tú llores porque se te muera、Hay、alguien. s Es mejor,、eh, o sea, es normal que tú te preocupes por, porque has perdido un trabajo y eso no te lo van a solucionar las flores. Es cuando eso se queda retenido ahí y no circula. O sea, si tú te tiras seis años llorando porque has perdido un trabajo, eso sí es un problema. Que tú te preocupes porque has perdido tu puesto de trabajo es normal. Y si tú me vienes diciéndome eso, yo te voy a decir: mira, no te voy a dar nada, porque es que eso es normal. Eso no quiere decir que tú ya no vayas a llorar nunca. Lo malo es cuando eso se enquista. Es normal llorar por la muerte de un familiar. Lo que no es normal, por ejemplo, es que una persona. Al cabo de eso, de seis años de haber perdido a un ser querido, tú lo sigues recordando, pero que eso te impida entablar otras relaciones por temor a la pérdida, eso sí es un problema. Bueno, Cada... la verdad que podríamos estar hablando mucho más rato, p e r yo tengo cuerda más rato. <risa>、sí. Pues, Mariela, muchas gracias por venir. De nada, muchas r a c s por darme esta oportunidad. Y ya sabes dónde estamos, cuando quieras, tengas algo que comunicarnos y aquí estamos. Muy ¿vale? bien, muchas, muchas gracias. gracias. Venga Ahí estaba esa entrevista con Mariela, la saludamos desde aquí. Y vamos con los libros, Emma. ¿eh, Hoy vamos a recomendar un libro. Que recomiendan, valga la redundancia, nuestras amigas del Rincón Lector La Galatea, y se llama El Club de los Viernes. Lo recomiendan en la, revista, la última revista que ha salido de La Factoría, y es un libro de Kate Jacobs, de Editorial Espasacalpe 2008, y habla de un club de mujeres. Está formado por un variopinto grupo de mujeres que comparten una misma pasión que les hace entablar una fuerte amistad y dice que te metes y te hace sentir como un personaje más de, de la historia. Como nosotras, Valle. Nosotras, yo tenía、eh, una y el otro día leyó,、eh, digo, lo voy a decir, pero no me a p u e r d o Un nombre no, muy cortito, porque hay que apuntarlo todo. n o、no、tengo、todo. que apuntar, sí. ¿eh? Y voy a decir e l libro que, que está leyendo que la n o c h i t a ahora. Pues tú le dices que lo apunte y que, que escriba ¿sí? de qué trata y todo eso. Y hablando de, de esto, de, de la factoría, también os recomiendo que veáis, no sé si lo habéis visto, una página web que se llama l a f a c t o r í a m a g a z i n e con zeta,、eh, punto z c o m Que está muy bien. Ahí está el, el corto que hicieron ellos para el concurso de Tánatos. Hay unos reportajes muy interesantes sobre Arco, Arco 2009.、Eh, hay un montón de información sobre películas, sobre libros. Y es muy vanguardista. La revista, si la conocéis, ¿no? Sí.、Mm. Pues la revista a mí me encanta, está muy bien escrita y muy, muy diferente a todo lo que hay aquí, ¿no? De música, de, de juegos, habla de Tom White, de cantantes, de todo. Es una gente que、mm, le gusta mucho la cultura, gente joven, y sacan esta revista ...que... que es gratuita, se paga con la publicidad. Y está muy bien. Y en esta revista también aprovechamos para recomendar una película que recomienda nuestra amiga Raquel Rubio, que es Camino. Sema también la ha visto y también l e ha gustado. Y dice: Camino de Javier f é s e r del año pasado, de 2008, no es una película sobre una niña a de e n f r m enferma de cáncer. Es la enfermedad definiendo un conjunto dramático en el que cabe la fe, la ideología, la avaricia, el amor, la duda, la esperanza, la debilidad, el error. No es sentimentalismo, es sensibilidad y sutileza, no es una crítica a la religión, es un insulto al extremismo. Es una obra de arte que avanza con ritmo implacable y son dos formas de ver la vida y la muerte. Una historia tremendamente dramática que nos toca a l alma, como muy poca gente puede hacerlo. Así que, repito, el libro recomendado es El Club de los Viernes de k a t e Jacobs y la película Camino de Javier c e s s e r Y hablando de libros, también. Que el otro día me supo a poco el pequeño homenaje que le hicimos a nuestro querido Benedetti. Vamos a poner una poesía que recita él mismo, que se llama Si Dios fuera mujer. Si Dios fuera mujer. Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: Y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos, Para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el s a g u á n del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia. El inmortal Beneletti. Loli, ¿tú querías decir algo? Sí, que ayer escuché una noticia del primer bautizo civil. Lo que estoy recordando, la población andaluza, por primera vez, se bautizaba un niño en, en el ayuntamiento y los padrinos, pues, era el pueblo y el alcalde y se comprometían a educar a ese niño. en Los valores de, de paz y igualdad, y, dime. Igualdad. Igualdad. y, y le, leían los derechos de, del niño, de la infancia. Pues muy bien, los derechos de la infancia. Después, pues, <coughs> perdón, recitaron poesías, cantaron canciones, y el padre y la madre pues,、eh, manifestaron que querían. Hacer un, una fiesta reconoce,、eh, de reconocimiento de que su hijo estaba、eh, en este mundo y que ellos no eran ateos que no creían、eh, en pasar por la iglesia, pero sí que querían hacer una fiesta. Claro, como hay gente que también celebra las comuniones por lo civil, que en realidad la, el rito de la comunión está sacado de un rito pagano, que era la presentación. Eh, no, la presentación, el paso de la infancia un poco a la juventud, ¿no? e n t u a la juventud. Lo, Lo que pasa es que no le podríamos llamar comunión, no, quizás,、claro. porque comunión sabemos que es comulgar la, sí, la sagrada forma. Entonces,、mm, si no, podríamos decirle. Eso, la fiesta del paso de la infancia a la adolescencia, pero sí. Un... ¿Y agua se le echa también o no? No, no le hicieron. Entonces, <risa> que como menos... bautizo, todos los bautizos,、sí. bautizo, s rociero, pum, pum, agua,、Exacto. el bautizo de la iglesia, pum, pum, agua.、Eh, pues todo, todo, todo s e Todo se puede celebrar por lo s c i v i s Las bodas, los bautizos, sí, los las comuniones, v a l l e Yo la primera vez que escucho de las comuniones y los bautizos también, pero、uh -huh. vamos. Yo, en los nombres que se le ponen, no estoy de acuerdo, porque un bautizo, para mí, p u es es un rito cristiano. Claro. Y entonces no me, no me bueno, gusta eso.、Hombre. La palabra bautizo. En la tiene... comunión tampoco me gusta. ¿Lo de la comunión? Sí. Hay una mezcla, la, lo que es el acto que ahora conocemos como Primera Comunión. Sí, Y no... se, muchas cosas que hay en primavera, que siempre son, están basadas en los ritos paganos, como bien dice Loli. Que hoy los conocemos con una fiesta católica, porque ahí es como el que ha hecho una catedral encima de una mezquita, hay una mezcla de culturas. Pues yo, el nombre de mantenerle el nombre de bautizo, bautizo, yo no sé、sí. cómo dice, civil, o comunión civil, pues no me cuadra el nombre, porque un acto me encantaría que se hiciera cuando nace un niño, un juramento por parte de los padres, de la persona que va a encargarse de la educación de ese nuevo ser, que hubiera un juramento público. Sí, ya viene, es, es lo que hicieron.、Ella. Le pusieron el Pero nombre. Pero no además le bautizo. O q sea, ¿cómo sirve como el católico? Es un nuevo. Viene un, un nuevo ser al mundo, pues vale, nosotros vamos a cuidar y vamos a respetar a este, este niño. Y luego, pues, me encantan todas las fiestas que sea promover, tanto del paso de la niñez a la infancia, como, como cuando dos personas se unen, me encanta que haya. Ahora una que celebración el cap... Ahora que el niño salga a capillita. Bueno. Lo decidirá él y bienvenido sea también que haga、bienvenido. lo que、Todo、quiera. l o manera de hacer una fiesta para a g a z a r al ser humano me encanta y la apoyo. Lo que no estoy de acuerdo es con lo mantener los nombres estos, que no se sabe a qué cultura ni a qué religión pertenecen ya. Bueno, pues ya se le buscará un nombre. Ya verás cómo enseguida lo, lo encuentra. Lo importante no es el nombre, es el hecho.、Pues、Las etiquetas no sirven para nada. Sí, sí. Cada uno le da el significado que quiera. Y hablando de matrimonios, tenemos una noticia que, que parece sacada de la obra esta, no sé si la habéis leído, de García Márquez, Bodas de Sangre. Que hace poco un. Bodas de Sangre, n o No, no, ¿eh? no Bodas. Ah, boda esto、eh, boda No, no, no. Ay, ¿cómo era? Es de García Lorca, perdón. Bodas de Sangre, Sí, sí, sí, sí, sí que me he equivocado, perdón. Eh, estaba pensando en Crónica de una Muerte Anunciada.、Ah, sí. Bueno, pues esta es una novia que abandonó al novio con su mejor amigo, que era la que lo llevaba. El amigo de novio era el que la llevaba a la iglesia y en vez de irse para la iglesia se fueron por ahí. Y, y entonces, a raíz de esto, pues se ha comentado que hay un. He leído también que hay un seguro de boda. Las. Las compañías de seguros están al salto, ¿eh? no se pierden la novedad última. Sí, pero no sirve para los que se arrepienten, solo sirve porque, si tú, por ejemplo, planeas una boda, sabéis que ahora las bodas las planean con dos años de antelación porque no hay sitio, porque no sé qué, no sé cuánto. Pues, si por cualquier caso, porque fallece un familiar o porque. Porque yo qué sé, fallece el, novio, el paro, no v i o No te e q u d a se puede ¿verdad? celebrar la boda, no se puede hacer una causa importante, no se puede celebrar la boda. Pues tú, si has pagado el seguro de boda, pues te dan una indemnización.、Ah. Está bien, ¿no? no, no es、pues、verdad、sí. ah, que te da a ti una indemnización.、Pero、claro, tú has tenido unos gastos、ah. y no has podido celebrar la boda por lo que sea, sí, pues sí. entonces has pagado tu seguro antes. Igual que cuando haces un seguro de viaje. Sí. ¿Tú... Que hay unas causas que si tú no puedes volar aquel día por lo que sea, te devuelven el dinero del billete del avión.、Oh. O bien pérdidas de maleta. Aquí diríamos pérdida del novio o la novia, ¿no?、Sí. Yo, tengo, yo tengo un chiquillo que, que se ha criado en mi barrio y los quiero mucho. Y、uh -huh. tiene la fecha para octubre. Y como estamos en crisis, si no, no puede, pues veremos a ver si. Hombre, si sigue trabajando, pues lo e s h a a a casa, t si no. Pues、la tendrá que a p r a z a r claro. Pues una cosa de e s ¿no? que los bodorrios, y... como ahora se hacen estos bodorrios que se hacen ¿Ya? con dos o tres años de e d i c i ó b o d o r r i o en un ¿No? salón, unos pedazos de boda. Bodorrios es cuando se ponía antiguamente, <risas> se pasaba el plato, se sacaba e a Eso lo veía tan m b i é lejos en la puerta con el aguardiente, y porque la mía fue así y fue buenísima. Yo recuerdo una boda hasta las 4 o las 5 de la mañana con la música, l aguardiente y la c o ñ a d a Y las almendritas cuando llegaban te daban la s que más 10 duros. A mí me la dieron a gorda a gorda, gorda, me dieron los 10 duros. A mí me encantaban esas g o d a s Y baile ahí en la calle e l Carmen, enfrente、bueno. de Izquierda u i d a fue. Una sugerencia para este amigo tuyo es que no se compliquen a hacer una gran boda, que prepare un espacio、no、y que cada uno、preparado. lleve algo y verás tú lo bien que se v a a pasar a l a familias. Pero bueno, sí, que si sí, no sí, se puede、sí. celebrar así, en plan banquetazo, pues que pero, sea en ese espectro. Pero ella se referirá a que no se puede independizar, Hombre, porque, sí, porque está, si no tiene sí, de qué vivir, sí, tendrá que vivir con sí, los padres. Ah, o r a creo que están trabajando, pero vamos, tienen q coger tapas a octubre. Sí. Y bueno, como eso habrá muchas p o r t u n a s Bueno, eso ya es otro tema. Eso ya es que no s、sí, e Pero、no、yo que digo que si te h a e n seguro, mira, lo p u e d e la i n d e m n i d a d por ti,、sí, porque siempre hay que reservar el local y muchas pero, cosas. Si no hay dinero, ¿cómo va a Estamos en crisis, ¿cómo、no、va a pagar? p e s u e s mira, la plaza n t e s e n la barriga. Hombre, ya. Y espero que p u e d a ¿Más noticias por ahí tenemos, Toñi? Pues ya mismo lo que vamos a, a celebrar el día 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. No sé qué actividades todavía habrá organizado aquí a nivel local. Yo no he buscado y no he encontrado ninguna. Yo tampoco he visto. Sí, sí, sí. ¿Y otra vez se, se han organizado algunas actividades para los colegios en el parque infantil? ¿Eh? Sí, que íbamos y lo organizaba s o r a y l u Otros años. Otros años, otros años, sí. No sé yo si este año lo, lo hará. Así que. Pues. Eso era cuando se celebraba lo de las nuevas tecnologías, de cocinar con la luz solar no, no, no, no, y eso. Bueno, eso es otra cosa. Es diferente. Se hizo otros años.、Sí. Pero, Pero eso, eso no, no era otra... también c o m o motivo del medio ambiente、mm. en el parque infantil. Sería、yo、sobre lo... la energía solar. Ahora con los grandes huertos solares que tenemos a nuestro alrededor. ¿Es hija? Madre mía. Sí, sí. Ah, ¿sabéis otra noticia? Que ha salido Marina Leda en el New York Times, el periódico、oh, de no, Nueva no, no. York. ¿Y、sí. por qué motivo? Como una experiencia única. El alcalde, que el pueblo donde toda la gente está trabajando, que todo el mundo tiene vivienda, nadie tiene hipotecas. ¿Sale? Sí, sí. Y salió como modelo, de, dice la pequeña Cuba, le llaman algunos. Y entonces、mmm, salió también un representante del SOE de Marina Leda diciendo que, claro, lo votaba la gente a, a Juan Manuel Sánchez Gordillo porque tenían, le, los tenía. Atados por el trabajo porque todos tenían trabajo. Bueno, pues claro, si aquí en Ecija hubiera un alcalde que todo el mundo tuviera trabajo, pues claro que le votarían, ¿no? Digo yo. O, no, no. o somos tontos. Pues sí, yo oí una vez por televisión española que también hicieron un reportaje y decían que Juan Manuel Sánchez Gordillo era considerado en Marinaleda y en muchos sitios del mundo donde se conocía su... su política, que era considerado como un dios. Porque no, es que él en verdad no tiene sujeto a nadie. Es que el pueblo ve la, ve la ventaja.、Uh -huh. Porque la crisis en Marina Leda no se está notando. No, no. Allí nadie pierde su casa, allí nadie tiene miedo de que va a pagar la hipoteca, cómo y cuándo, como está ocurriendo en otras partes. Y eso hace mucho tiempo que, que se lleva haciendo ahí. Y ahora es cuando se está viendo la ventaja, claro. Después hacen los domingos rojos. Que hacen obras comunitarias, es la gente voluntaria.、Y、también lo dijo ayer este... ¿cómo se ...cómo llama José Antonio Núñez, que en el Coronil también había una experiencia, cuando él fue alcalde, una experiencia parecida. ...la g El n t e e compra... ayuntamiento daba terreno para construir una vivienda por 200 mil pesetas. ...y Todo el mundo tenía su vivienda y también daba trabajo. Consiguieron hacer unas plantaciones enormes de espárragos, dando trabajo a 2.000 personas. Eso es la política de. i z q u i e r d a o n armas l o materiales. Sí, sí. Esto pasa.、Sí. l o han hecho en. en esto en Villanueva. ¿Vale? Villanueva me ha costado un terreno muy barato y l e han ayudado para hacer casa y eso. Sé、sí, también de la experiencia en Estepa、sí. que se han construido unas viviendas unifamiliares donde todas las personas que. O sea, han, con derecho a compra, ¿no? Que han comprado, no sé, no me acuerdo por cuánto, pero 8 millones quizás. Pero cada persona de esas viviendas ha tenido que aportar un tiempo de trabajo, unas horas de trabajo. Y ahí está mi amigo que, pues ahora se las van a dar ya. Y ellos han, cada uno ha pasado haciendo de albañil su tiempo, unas horas determinadas. Autoconstrucción. Exacto.、Ajá. El hecho está es que en pequeñas comunidades se pueden lograr mejor las cosas. Lo pone derecho como Eso el, que de... un negocio, perdona, el que le salga un negocio malamente, ¿eh? e y ahora no pueda tener tu compra un piso. Porque el negocio lo ha venido malamente, y han venido abajo, y ahora tú no puedes comprar un pito. Eso no hay derecho. Vaya, es porque、Ese. estamos basados en, una, en, es un、no sistema, derecho, no. en un sistema que está dando el traste cada dos por tres.、Vamos、porque、bien. en el año 70 hubo una crisis, en el año, yo no sé cuál, hubo otra crisis. Ahora hay otra crisis. Y vamos de crisis en crisis, nos recuperamos un poquillo, pero es como que se está ahogando y le da un sorbo de agua. De, de, de, de, de, de, de, de Cuando un sistema es sólido, y a ha hecho cinco años, y ahora nadie、no、se, se mete donde no puede.、Hombre. Que no h a derecho a esto.、Ah, la vivienda es un derecho constitucional, pero que、claro. no se、pero、respeta, ¿no? Asequible. O sea, se ha convertido en especulación. Pero、Ahí. tampoco todo el mundo no puede vivir en la calle nueva. No, tampoco. No, tampoco no, no, no. vivir no. en pisos de 300, 400 metros, o en un chalet, no, no. tener un Mercedes o un Audi. Yo, que, yo te estoy hablando, son de mi tía, sí, y que, sin embargo, sí, sí. tienen. Una está del play y la otra pues,、no、es que no pueden comprar un piso. Que eso no hay derecho, vamos. Si un negocio viene malamente ahí. Y... Lo que pasa es que también la medida de ir, de ir de alquiler tampoco no es ninguna cosa penosa. No, no, que ojalá no, no, también no. estuvieran adecuados y, y fuéramos de alquiler y no tuviéramos esas necesidades tan grandes de comprar un piso. No, a h o r i el mundo no tiene por qué vivir de, pero vamos. En otros países, la medida de ir alquiler, no pasa nada. No, no. Claro. Está asequible y los, nuestros jóvenes, y los jóvenes montan su familia y van de alquiler, no pasa nada. Bueno, vamos a relajarnos un poco.、Sí. Vamos a poner la balada de Bonnie and c l y d e o s acordáis? Bonnie and Clay. We're pretty looking people, but I can tell you people, they were the devil's children. b o n n i e and Clyde began their evil d o i n g One lazy afternoon down Savannah Way, they robbed a store. ¿Se acordáis? ¿Vos, Vosotras sí os acordáis, pero los jóvenes q u i z á no.、Claro. La gente joven q u i z á no sepa quién es Bonnie a n d Clay, ¿no? Pues no, lo no saben? sé si habrán visto la película. ¿Por q u e la película es de 1967, protagonizada pero, por bueno, Warren、yeah. b e a t t i y. ¿Cómo se,、no、se llama? f a i d e n h a u Hace 42 años. Hay cierta época del año que no tienen nada que poner y, y acude a lo enlatado, ya, y te lo repiten 20.000 veces, pues a lo mejor ha, ha podido dar la coincidencia y que lo hayan visto. Venga, ¿quién cuenta quiénes eran estos dos, esta pareja? Pues esta pareja era un hombre y una mujer que、claro. se dedicaron. Uno,、no, claro. Hombre. Se dedicaron a empezar o n por pequeños robos de gasolineras y luego se convirtieron en los mayores criminales, de, los primeros criminales del siglo XX.、Uh -huh. eh, ahora, como los americanos han salido porque, a relucir, ahora, porque el FBI ha sacado una serie de información de estos fugitivos. Y como los americanos lo celebran todo, como no tienen n a d a p o l e s lo tienen que celebrar todo. Y celebra el año del cáncer.、Oh. s ¿Sí? e Y por eso lo han sacado. <risa> bueno, es, aquí en Andalucía se está celebrando últimamente muchos pueblos. Muchas、eh, ferias. No, lo de los bandoleros.、Ah. La ruta de los bandoleros está surgiendo también. Ah, pues mira. Pues fue una pareja mítica. Y ahora dicen también que he le leído yo. Que no, no, no era necesario haberlos acribillado así、ah, de esa no, manera a balazos, porque no, no pusieron tanta resistencia, sobre todo Boni, que dice que、sí. Boni no, no había matado a nadie, sí,、claro. nunca, pero los pillaron un jubilado, una especie de jubilado del FBI o no sé qué. Y, le, y las, le metieron, no sé si 150 balas a cada uno o algo así. Vamos,、ah, una barbaridad. Creo que los americanos son. Bueno, no todos. Tenemos mayor, amigos、no、todos. americanos. h o m b r e h o Ya, ya, ya. Pero, no, pero la película la, estaba muy bien. La mayoría de los americanos apoya、pues, e l rifle y que las personas tengan armas en su casa. Esto es, es así. ¿Habéis o sea, enterado la noticia trágica?、Así? La niña de tres años que mata a su hermana de dos años. s、pues en, no. en América? En América, esta semana. Bueno, pues hay otra todavía. Bueno, ¿Oye? otra que si no fuera trágica sería graciosa. a u é con un arma de fuego que encontró debajo de la cama de sus padres. La madre estaba en otro sitio, no se dio cuenta y ella c r e ó que era un juguete, porque a esa edad no sé si tres o cuatro años. Y la niña que murió, dos. O sea que ahí están con las armas. Que siempre se ha dicho que las armas las carga el diablo. No, c o m p l i c a r o Pues bueno, pues hay otra más curiosa. Un hombre también americano que dorm... debía tener mucho miedo a los delincuentes tenía la pistola en... en la mesilla de noche. Sonó el teléfono y, como estaba medio dormido, cogió la pistola <risa> y se p r e g un tiro en el oído. ¡Ostras! Creí Mira, que le había prendido a tiro con el teléfono. ¡Ja, ja, ja! Qué fuerte, claro. Igual es que son anécdotas y, y accidentes que ocurren por tener es? esa, ese tipo de arma tan cercano y tan a mano. Porque otra cosa es que una persona, yo no soy partidaria de la cacería, pero una cosa que tú tengas, sea aficionado a la cacería y tú tengas en la época de caza un rifle en un cierto sitio, una precaución, con una licencia, con unas cosas, pero eso de tener una pistola a cualquier persona. Yo vivo sola, por ejemplo, y vivo en un chalet separado del pueblo Tres kilómetros、sí. y ya no tengo derecho a tener un arma. Yo e s no Yo no soy partidaria de eso, y el pueblo americano sí está la mayoría, ¿eh? La mayoría. No, la mayoría. También ha habido un movimiento contra la asociación esa del rifle que protagonizaba el charlón i e n t e Pero no suficiente, puesto que esa asociación sigue existiendo y la sí, gente sí, sigue sí. teniendo armas. Los l a s Luego pasa eso. Donde no hay armas es en los pisos amarillos, ¿eh? ¿Vale?、Uh -huh. ¿Qué? Yo no sé. En mi casa, por lo menos, no. No sé lo que tiene c a s a de nadie. Los pisos amarillos son、no, no, fiestas. Lo, lo los pisos amarillos, caza de, de, amarillo, de nadie. ¿verbena? verbena. Verbena. Eso. Ahora mismo, verbena. Vamos sí, a d r、sí. a cena. Claro que sí que no hay a r m a s e n mi casa no hay. Nada más que los cuchillos de, de la cocina. Uy, esos son p e l i g r o s o s No, también, no, pero no, te p o、no, e d e n、no, para cortar no. nada más. Para la comida. Bueno, cuéntanos. ¿La verbena c u a n d o empieza? La verbena de los pisos amarillos. Aquí tengo el cartel. Mira, empieza el día 4 de junio, el jueves que viene a d e c i que es. Del 4 al 7 de junio. Y empieza el jueves la inauguración, empieza el, 4, el jueves 4, la inauguración del alumbrado y el día del niño. Y vendrá el señor alcalde y todo el d e la, la niña. Más, pero, ya, de, la, de los niños. No, p u e d l o e d o d a más, pero es de niño en niña, pues claro. La academia a las 23 horas, a las 22 son la academia. Bueno, la inauguración, si、sí, te lo dijiste, es que me aclare. Déjame que yo te lo lea que no lo ves. El jueves 4, a las 20 horas,、eh, la inauguración del alumbrado y el Día del Niño. A, a las 22,、ocho. la academia de. Es Gema、vale. Capote. Es Gema ca, Capote. Copete. copete, contra. Capote, yo que tengo el, el nombre de mi nieto nuevo. <risa> y es Copete. Certamen de Sevillana a las 22 horas. Academia de María Isabel León a las 23. Academia de Baile de María Rosa Lachana. Eso e l viernes. El, esto, sí, esto es el viernes ya. Me, uy,、pues、el dúo Aries. El dúo Aries. Bueno, es igual, están los carteles por ahí. ¿vale? Sí, están los carteles. Sábado 6 de junio a las 21. Certamen de Sevillana a las 22. Academia de María Rosa, de María Rosa Lachana. A las veintitrés... Cantores, cantores del Chubu, Seru Viva y La Calé. d a s Y Eduard, y a las 24. Esta será la orquesta que ponen, seguro. Porque ponen en una orquesta todos los días. Muy bien. Domingo 7, concurso de, de niños, degustación de paella,、Anda. actuación de Amador Díaz. Ay, amador. Y eso es a las veintidós... Ya pasamos pa, por la tarde. A las 22 a c t u a c i ó n de Amador Díaz, cuadro flamenco, José Manuel Villaesía, que es chiquillo de allí del oficio amarillo, y entrega de trofeos y clausura de v e r b e n a ¿Y hay c a c h a m i t o s Sí, sí, el día del niño. Es... Porque por, por lo menos el año pasado valía, en vez de dos euros, valía euro.、No、sé, año... Eso es lo que yo te quería preguntar. Sí, sí, sí, el, sí. Pase, que el día infantil、sí. es el que quiere decir que los cochecitos valen más vale barato s que los、sí. demás días. El año pasado era dos euros y valía un euro el día del niño. Ea, pues para a c o el pueblo、sí. entero. Porque se h a c e más discusión porque no sé qué、no、año. No hay baile para la gente para que baile. Sí, la, esto,、ah, es... la, la... Bueno, esto será el 2 a r 1 e de... Será la, la orquesta. La orquesta. Y、sí, la orquesta que la pone. Porque como el ayuntamiento, esto no paga que h a y u n a e d a d No, porque como le dije, era un brin. Pero、muerta. pone. Aunque t a aunque el dinero vaya para otro sitio, aunque es para divertirse. Escúchame. Pero v i e n e n t o s de barde. Para todo el necesario. ¿vale? Sí, bueno,、Valle. pero bueno, se le ha dicho que el ayuntamiento no lo paga y bien, e n t o s de barde. ¿Viene el tablado? ¿El n、sí, ayuntamiento el, pone el tablado? El tablado, sí, y la música. Los objetos los... de la música y la orquesta, eso sí, lo pone todo.、Vale. Pero vamos a los cantores del Chub, a las chanas, que sí, viene、sí. e l l a también. Y, y la s c a l e r a t o d esa viene y la paga el ayuntamiento. Otra cosa, pero vez este año como no, no la s c a l e r a como son del barrio, se hace. Y yo hablé con los de los de cantores del Chub y dijeron que sin、sí, problema que vienen、sí. sin, sin dinero. O sea que el ayuntamiento en este caso te va a poner tablado. Lo que pone el tablado, el... que ya está puesto, ya está. La, la, Y la luna, no, y la, Sí, e l a l u m b r a d o el alumbrado, el tablado y la música, lo que y... la música y la orquesta, eso sí, pero claro, a esta, esto le, le pagan ellos y como no hay dinero, pues van a venir. Nosotros le tenemos un pequeño sequio, a lo que, un detallito, un detallito. A lo que hombre, sí, nosotros、claro. p a las niñas de la Sevillana y todo le damos una copa y, y a ellos le tenemos un pequeño sequio porque. Que v i e n e t o o d sin cobrar duro. ¿Y da comienzo el día 4? El día 4 a las 9、jueves. de la noche. Bueno, p o r jueves llevaremos. El 4 la a las 9 de la noche.、Ah, haré Contamos las 5 de a noche. Haré, haré de abuela y llevaré a mi nieta. Es, es así, la primera es verbena que empieza, ¿no? ¿no? De los barrios. No, ¿qué da? ¿Ya ha empezado otra? Nosotros, los, no, perdona. Ah, de los barrios ya e m p e a No, m p i e z a la única. La primera y la única, creo que va así. ¿Los pisos San Pablo? Los pisos a, el, el, el piso de las d o s c i e Nosotros t a s n la s que había m o s puesto ay, para junio, no, para, no, junio, es para es San Antonio.、Sí. Pero como la iban a hacer las la 2 0 s、sí. pues la pusimos para ahora.、Sí. Pero las d o s c i e no t a s n la hacen, por lo visto. Y, y, ¿y la、ya? de la Paloma tampoco. Ah, no.、Uh -huh. por, bueno, veces hemos empezado a hacer、no, la ú i c a hace años. A ver si se animan, ¿no? Y nosotros tenemos, mirad. Hemos pedido, hombre, hemos pillado menos, pero bueno, hemos pillado algo.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 Cepisol. Cepisol, Zapatería Crespillo, Deporte de. que esto es en la calle San Cristóbal también, Panadería Jesús, Panadería Antipan, Miloro, Mármoles Raya, Don Pepe, Sevillana, ¿no? Semilla s Eble, m i l l a e Bar Picor Lavi y Carnicería Carballo. o Que、eh, eh, Carballo nos va a dar carneta, tal arroz y otro nos da pollo, total. Y, no, y María j e s t ú pasa t a n t o estás todo c o l a b o r a n Farmacia han dado dinero,、pues eh, pues、hay que agradecer sí, a las, sí, sí, a las, sí, sí, a las a personas colaboradoras Hombre, que, y el ayuntamiento que, que, que pones, lleva... pone. nosotros mientras podamos Muy bien. lo vamos a hacer. Porque... Y, Vallen, y vi a una mujer de tu asociación pidiendo que acudiera a la policía por allí. ¿no? Ah, sí, esto fue el día que presentamos el cartel. p u e s Marta sale diciendo que la policía, hombre, que es o es muy importante que vaya hasta aquí. No había muchos problemas. El año pasado creo que fue, s n vez de pusieron dos, pero vamos, siempre sale todo bien. Pero, hombre, lo bueno es que estén allí. Pues sí, porque Y que vaya a viene... todo, todo pueblo decía que el pueblo de Cía, que e l a r r o z con la paella, que está b u e n í s i m a y, y, y, y se ha echado unos días muy buenos. Ojalá sea como Marina Leda, que no existe la policía. No existe, no. Pero, hombre, siempre、claro. es bueno. Hay veces que dan vueltas, otras veces, pero vamos, lo que me dice que n o falte que por lo menos que den vueltas. Sí, en estando la cercana、el、la、domingo. policía, a cualquier pequeño brote, se corta.、Sí. El domingo, primero que vayan a v o t a r y después a la verbena de los、ah, no. pisos amarillos a comer s、claro, el e、sí. plato de paella y de a ver, arroz. Sí, nosotros, ¿A que sí? Nosotros, primero vamos primero, nosotros vamos para las siete... o las ocho... vamos a lo que es a partir todo el sofrito. Pero vamos a votar, iremos seguro. Claro, que,、sí. Por lo menos por mi parte.、Pues sí. Esto no. Lo que no me puedo ir con ustedes este año allí. Loli, Loli, ¿querías decir algo? No, no. Vamos a ir terminando con más convocatorias. Decir que hay una convocatoria para solicitar ayuda para vacaciones para mujeres solas con hijos a su cargo. Que la pueden ver en el boletín oficial de la Junta de Andalucía del 20 de mayo. También, lo siento Valle, pero en el Colegio Blas Infantes e celebra la fiesta sí, fin de curso. El mismo día, ¿no? Sí, el mismo sábado, viernes, sábado. o d i g o、sí. el mismo día, de m o o que no va a quitar la verbena. No, no, no, no, no, no pero, pero no, no importa, vamos de un sitio a otro. <risa> bueno, v a l e e s t b u e n o y... El sábado, perdón, el sábado este es el fin de fiesta, de, el fin de curso de Blas Infantes. El fin de sábado, ¿no? Sí, sí. Yo, como ya no tengo n i e t o allí, o.、Oh, Lo siento, pero no voy a poder ir, porque el sábado, este á b a d o e s sábado estoy ocupada. Bueno, hija, no te das que... la interesante. n、no, pero a la vez se, se da una c u r t e c i t a y el día del arroz, le mato los días. Lo que, Ahora lo que... no te preguntamos. <risa> <risa> pues vamos a terminar. A, Loli, ¿quería decir algo? Sí, mira, antes hablando de, de Europa. Me he encontrado esta noticia que me gustaría decirla. Total, que un grupo, de,、eh, un grupo de Montilla, de escolares, se hizo con el primer premio de la tercera edición del Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. Que los representantes de la provincia de Sevilla, Elías Nicolás Copérnico de Écija, sorprendieron con su representación teatral sobre el plan de Bolonia, donde no faltaron los manifestantes encadenados ni el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Debemos decir que más de 200 jóvenes de toda Andalucía disfrutaron de dos días en convivencia donde la construcción europea se hizo por parte de los jóvenes andaluces. Bueno, lo que hemos comentado anteriormente, que es importante que Europa esté más cercana, pues aquí vemos a través de estas noticias pues que, que sí, que nuestros jóvenes se van informando porque hay unos encuentros directamente para explicarle cómo funciona eso. A ver si eso es nuestro futuro también. Venga.、Uh -huh. Pues nada, convocar a todo el mundo que vaya el día 7 a votar. Y. Se me ha olvidado una. Dime. No, yo que quería mandar un saludo a una amiga que nos escucha por internet y llevo mucho tiempo sin verla. Y quiero mandarle un abrazo muy fuerte, muy fuerte. que cuando termine estos días que me tiene muy ocupada, que quiero e q u llamarle y tomar con ella un café. Es María del Carmen y su madre Pepita. Un abrazo para e l a l z ó n Que os quiero mucho. Bueno, también、eh, el día 5 se inaugura la feria del caracol. ¿Cómo? Sí, día 5. En... Estamos peor que en América. n o más que feria, nosotros feria. s En, el... en, el, centro en comercial, el, comercial, ¿no? el centro comercial Las Torres.、Sí. Hasta el 14 de junio, nueve días de caracoles, no te、oh, digo nada. ¿Cuántos、ah. cuántos <risas> o Otra cosa que se nos olvida por aquí, los conciertos del salón. Sí. Que, veamos.、Mmm, Agradecemos la, la intención、domingo. que han tenido tanto las bandas de música como el ayuntamiento de llevar a cabo estos conciertos que han sido muy agradables en el salón cada domingo, desde abril, hoy、eh, hasta abril, y nos queda el, el día 7, ese era el último. Vale, pues me voy a despedir con. e s e d o n g a a Que Yo el... tengo dos、vale. cosas que decir:、André. una buena y otra. Indignadísima, a pesar de haber sido hace ya miles y miles de años que la escribieron. Bueno, pues la. ¿Me permite usted?、Sí. Bien. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues la primera es que hay que felicitar desde aquí al profesor de la SAFA, Rafael Flores, porque ha ganado el premio Santillana con un trabajo titulado Incubadora de Emprendedores. En un entorno virtual de aprendizaje. Y con la que está indignada es que e n un libro que escribió Darwin, en la que coloca a las mujeres en posición, les dice textualmente, posición inferior y desprecio que otorga Darwin a, la, Darwin a la mujer y al papel secundario que se la asigna. Y dice:、eh, Se admite que las mujeres, los poderes de intuición, p e r c e p c i ó n y quizás la imitación son más re relevantes que el hombre, pero algunas de estas facultades son características de las razas inferiores y por lo tanto de un estado de civilización pasado y menos desarrollado. Afirma que el hombre es el elemento de, pro de progreso en todas las especies. Ahí toma, va, vamos allá. Vamos, bueno, no, y esto no es de un día, es de hace ya de este libro. 150 años. Es o sea, mi, fue publicado en 1871 y este párrafo que yo he leído es la tercera parte de, de su libro. O sea, sí, sí, sí, que, que no, en todos、bueno. los procesos de creación, sea cristiana, budista,、sí. no sé qué, no sé cuánto, hasta darviana, el papel. Las mujeres estamos. En segundo plano,、Anuladas. cuando somos quien procreamos y l l e g a m o s la raza para adelante,、sí. protesto con toda mi fuerza.、Ajá. Yo también, anulada por completo, ¿no? t o t d a、ah. s todas, toda, e、eh, somos de r a z a s inferiores. a v a l de r a z a s inferiores. A ver, de ¿a quién lleva la casa? Que, ¿Sabe q u e te digo, Toñi? Que yo no me siento aludida, aludida para nada.、Obrillo. No, pero lo malo de todo pero, esto es que hay algunas、ah, personas que, lo piensan. que se lo creen y siguen con esa superioridad cuando, cuando pasan por tu lado. Y eso bueno, es lo que yo、sí. no estoy p o r qué no dan conmigo? Porque si dan conmigo, yo les quito rápidamente toda、ah, no. la cabeza. Hombre, bueno, yo, yo bueno. hasta ahí podíamos llegar, yo no me considero inferior a nadie. En tu yo, caso, ni superior. Yo, ni, yo, <risa> ni yo tampoco. Ni yo, ni、eh, Autónoma ni... independiente. <risa> <risa> ni mis semejantes. <risa> e、pues、n el próximo programa os hablaré de una discípula de Darwin que le salió respondona, que se llama Antoinette、Blaum、Blackwell. ¿Eh? Eh, se le considera la madre del feminismo darwinian, darwiniano. Muy bien. Y hay una poesía que pusieron en. que no os imagináis de quién es. que pusieron en su tumba. Y dice: Así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de gente como tú. ¿De quién es? De Bonnie Parker, la de Bonnie and Clay,、ah, que escribía poesías también. Nos despedimos con el himno de la alegría, que sabéis que es el himno europeo compuesto por Beethoven y la, y la poesía de Schiller, de un poeta alemán. Y decir que nos podéis escuchar en el 93.4 de la FM, por supuesto. En el blog FM-radio93.4 arroba hotmail, ah no, FM-radioecija.globespot.com y en nuestra página las somos todas. Nos vemos la próxima semana, v a l e Que la sea la buena、hora. la verbena. Oye, esperemos、muy、que、bien. salga todo bien. Que se vagan el g o c i o también, que se van.、Oye. Por lo menos que saque para los gatos y queda a algo.、Hombre. Esperemos Tony, que e s te a a r í todo b i n Que te a p l a g u e s con el himno de la alegría. <risa> Yo estoy siempre aplacada y salto cuando hay que saltarse. Muy bien, María Luisa, hasta la semana que viene. No、Adiós. trabajes tanto. Y Loli, lo mismo, hasta la semana que viene.、Y、Adiós, h e m a s Adiós, h e r a m o s Goddamnit